Se ha sumado a la, a la serie de separadores, ¿no? De artistas que tenemos en la mañana de Kermés. Tenemos, eh, cambiamos de tema, ¿no? Por supuesto, por otro lado, ya pasaron 21 minutos de las 9 de la mañana y tenemos comunicación telefónica con Pedro Suazo para hablar de un tema eh, realmente serio, como eh, ha sido. Eh, esta huelga de hambre que han iniciado los internos eh, del de, eh, pabellón 4 de la colonia penal. Eh, Pedro Suazo es titular de la Procuración Penitenciaria y nos atiende en esta mañana para poder conversar eh, a través de Radio Kermes. Pedro, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, Pedro. No, de nada. Eh, bueno, ¿qué nos puede contar de la situación de los internos al día de hoy? Eh, eh, ¿Pudo mejorar un poco todo este conflicto que había con, con eh, los penitenciarios? Sí, de poquito va mejorando la cosa. Ayer estuvimos en, en la unidad, hicimos un relevamiento completo del pabellón 4 Bajo. Este, tomamos entrevistas a todos los detenidos que, que, que, que había en el pabellón, alrededor de 21 Lo que están haciendo no es una huelga de hambre, sino es un rechazo de comida. Es una medida de fuerza, este, pero no es huelga de hambre, es rechazo de comida que le brinda el servicio. Uh -huh. eh, este, oh, sí. sí, sí, lo escucho. ¿eh? Los motivos son eh, por, por algunas cuestiones que le faltaban en el pabellón, este, que eran heladera, freezer, baños, este, algunos baños rotos. Este, bueno, ese era el reclamo que estaban haciendo los los detenidos. Uh -huh. eh, me decían ayer, pudimos conversar con uno de los internos que eh, habían comenzado por la mañana a tener eh, algún tipo de comunicación eh, con, con el inspector, decían ellos eh, que los estaban llamando de a dos para bueno comentar cómo era la situación. Eh, ¿esto se eh, sostuvo durante todo el día Pedro? sí nosotros pues, estamos eh, Mantuvimos una charla eh, con el director de la unidad sí. y también le, le acercamos a algunas, a algunos escritos que habían firmado ellos eh, con todos los requerimientos que hacían este, para levantar la huelga. Igualmente, por mañana estaban haciendo algunos apel, algunos cafés eh, como para que se puedan cocinar eh, y estaban tratando de conseguir, digamos, este, todo lo necesario como para arreglar el pabellón. Uh -huh. ¿Cuáles eran las condiciones que, en las que estaban alojados? Y te, había, eh, digamos, una requisa bastante fuerte días pasados, entonces eh, se rompió, se, casi se destruyó, se destruyó el pabellón, digamos, en el sentido que eh, estaba la cosa... A ellos tienen una cocina para arreglarse la comida, que el servicio les da la comida, pero ellos por ahí con su propio este, comida que compran, eh, arreglan un poco, hacen otra comida, bueno, entonces la cocina industrial que tenían se estaba rota, después también había, eh, tiene un freezer y una, y una heladera, la heladera de estaban rotos, de a poco se les se le van a ir reponiendo de acuerdo a lo que charlamos con el director de la... Lo, lo que hacemos nosotros, cuando hay una medida de fuerza, nosotros como en la propuesta penitenciaria tenemos diferentes protocolos. Eh, el protocolo de medida de fuerza eh, implica, eh, digamos, entrevistar a todos los internos, eh, solicitar este, información de lo que está pasando, el porqué de la medida de fuerza, y luego tratar de generar un vínculo o una, una charla, eh, una especie de mediación este, con, con los, los, las autoridades de servicios para solucionar el conflicto. Uh -huh. Digamos, hacemos de, una especie de mediador entre sí. lo que es el interno y el y Para que se vayan, los, presentamos notas, solicitamos lo que requiere este, el, el interno. Bueno, supongo que. ...paulatinamente, digamos, en estos días se va a ir restituyendo la cosa. Uh -huh. Pedro, también los internos eh, denunciaron una fuerte represión por parte de los penitenciarios. Eh, ¿Esto fue así? ¿Qué, qué con conocimiento de esta situación tiene usted? Sí, nosotros ellos hicieron un reclamo por un muchacho que... mamá estaba este, con una ¿Qué? CV en el sí. hospital internada días pasados y al no tener este, rápida acogida respecto al reclamo, este, eh, bueno, este, eh, hubo una represión y bueno, el, el resultado fue que también en la, en la rotura del pabellón. Entonces eh, nosotros lo que hacemos es preguntar, también tenemos un protocolo de tortura en el caso que ya ha habido, este, Lo que hacemos es si algún interno quiere hacer alguna denuncia, este, con un consentimiento informado, obviamente, y la autorización del, del interno, realizamos la denuncia pertinente. Por eso eso más que todo, va a ser investigado por la justicia, porque hay dos o tres que querían hacer denuncia, y se va a presentar hoy o mañana dos o tres denuncias, dos o tres denuncias, me refiero, una denuncia con dos o tres internos que querían hacerlo. Uh -huh. este, sí. Pero bueno, eso es, eso es parte de la investigación Nosotros que lo, lo que hacemos es recoger la información eh, como, como agencia de derechos humanos que somos En eh, protección a los derechos de los internos este, La justicia puede, va, va a investigar seguramente si hubo tal represión o no uh -huh. Bueno, ellos denunciaban eh, que había eh, casos muy visibles ¿no? De lesiones muy visibles Una persona que había perdido un, uno de sus dedos, por ejemplo eh, otros que sí, ese, tenían ese, ese de caso no claro ahí te, te corrijo sí. porque el caso del, del muchacho del dedo es otro caso digamos no tiene que ver con el pabellón 4 bajo ese caso se suscitó en el pabellón 2 bajo eh, otro día este, también se lo entrevistó y eh, también va a practicar una denuncia uh -huh. yo se lo comento porque fue lo que lo que nos decía puntualmente un interno en el día de ayer y aparte bueno es la información un poco que había trascendido también en las últimas horas Claro, porque el, el, el muchacho, al muchacho ese lo traslada, estaba en el pabellón 2 y lo trasladaron, lo cambiaron de pabellón al pabellón 4 bajo. Estaba en el mismo pabellón, pero no fue por el hecho, según manifestó él, no fue por el hecho ese uh -huh. puntualmente, fue por otro hecho. Uh -huh. Entonces, eh, sí. eh, digamos, es verdad, yo, yo lo entrevisté ayer, estuve con él, estaba en la enfermería, Este, pero no fue por el hecho puntuales uh -huh. eh, Usted teniendo conocimiento de, de, de lo que es el interior de, de, de la unidad penal y, y demás, eh, ¿qué piensa? ¿que, que están eh, alojados en, en buenas condiciones? Y nosotros como procuración, como procuración planteamos hace el año pasado habeas Corpus eh, colectivo eh, porque Históricamente la unidad 4 tenía 250 internos. Hoy tiene 450. El pabellón el 5 bajo y 6 bajo tienen camas cuchetas. Nunca en la historia de, de la unidad 4 hubo eh, cuchetas en, en, en las celdas, digamos, para que se entienda. Hay, es un pabellón largo con, con, con celdas de un lado y de otro, ¿no? Uh -huh. eh, con celda donde habitaba una persona por celda. Claro, ahora son dos. Eh, eh, lo, lo que se decidió hace por el servicio, por la cúpula, del servicio penitenciario, ni siquiera por el, la unidad 4, eh, fue incorporar cuchetas en, en los pabellones 5 eh, bajo y 6 bajo. O sea que un pabellón que tenía 32 eh, internos hoy tiene 74. Eh, nosotros planteamos un habeas corpus con respecto a esto, un, eh, en primera instancia digamos, el Juego Federal lo rechazó, digamos, planteamos no solamente por eso, sino por varias cuestiones que nos hicieron lugar, y en, y en las cuestiones, o sea, planteamos el habeas corpus por trabajo, por cuestiones de trabajo que no se estaban dando correctamente, por las bajadas a educación y por este, la cuestión de las cuchetas. Eh, salió a favor en las cuestiones de trabajo para, para la Procuración este, y en las cuestiones de, de educación y salió en contra en las cuchetas, o sea que la justicia autorizó las cuchetas en, en la unidad 4. Lo apelamos a la eh, Cámara de Apelaciones de Bahía. Nuevamente salió en contra y hoy estamos en una apelación, digamos yo tengo que ir a Bahía a mantener el recurso, que es una cuestión procesal, Este, planteamos el recurso de casación y seguramente que vamos a llegar a la Corte si es necesario para rechazar esta, esta, esta cuestión que, que nos parece agrava la situación de los internos. Uh -huh. este, ¿Qué pasa? ¿Se da esto porque esto está pasando en todo el país? Claro, le iba a preguntar eso, eh, si, si era la situación general del país, sí. Es la, es la situación general del país porque se modificó la ley de ejecución de la pena de ejecución, de cómo se ejecuta la pena y qué quiere decir esto, que hoy eh, para unos cuantos delitos, las libertades condicionales y las salidas transitorias están prohibidas eh, o sea, no se dan, se cumple la totalidad de la pena esto está si bien fue una acogida de clamor popular que hablaba que bueno, el tema de, de, de, de las de las cuestiones que tenían que ver con la salida transitoria, que los internos eran peligrosos. Este. Para algunos delitos, unos cuantos delitos no eh, tiene que hacer la totalidad de la condena. De los condenados actualmente, no de los anteriores. ¿no? Sí. ¿Esto qué produjo? Nosotros en Argentina como que siempre empezamos de atrás para adelante. No, o sea, eh, no, no se tuvo en cuenta eh, que esto iba a agravar la situación en las cárceles. O sea, iba a haber, va a haber superpoblación. Eh, porque hoy, hoy no pueden salir todos los presos como salían antes, no pueden salir con las libertades condicionales que tenían antes porque no las tienen más mm. entonces esto agravó la, con, las condiciones de detención hoy hay más presos dentro de la cárcel y no hay cárceles nuevas claro. para que te dé una idea en, en Marcos Paz han cerrado talleres y, y ¿qué estás? Lo, lo, perdimos un, lo perdimos un poquito ahí en la señal, Pedro, la, la perdón, última perdón. parte de lo que me decía de Marcos ¿Ahí? Paz. Ahí lo estoy escuchando ¿Marcos bien. Paz, ahí se escucha bien? Sí, sí, sí. Marcos Paz, por ejemplo, eh, sacaron, eh, cerraron un par de talleres laborales y incorporaron cuchetas, que no hay lugar. En la 30 de, de Santa Rosa tampoco hubo cuchetas nunca, ahora hay cuchetas. En la 30 de Menores, sí. ahora hay cuchetas. Bueno, en todo el país está pasando, en Cerillosa eh, hay cuchetas, bueno, eh, en Cerillosa lo, eh, se planteó el tema de las cuchetas y un juez, federal, eh, eh, un juez federal rechazó la posibilidad, está en cámara ahora creo el tema, este, pero sí, hay un antecedente de, de jueces que se, que se oponen a esta cuestión, este, es el único antecedente hasta ahora, porque también sale, en Salta se planteó la, la misma cuestión porque también hay en WM UM Cuchetas, ahora fue todo esto, ¿eh? te estoy hablando sí. fines del 2018, este, y el juez hizo lugar a las cuchetas. Digamos, esa es la realidad sí. en que vivimos, digamos. Se este, duplicaron la cantidad de internos en, en todas las cárceles se del se país. Van, claro, esa uh -huh. es la realidad que vivimos. Y, y provoca lo, lo que provoca eh, Pedro, eh, una pregunta más eh, ¿cómo queda la, la relación de los internos ahora con el servicio penitenciario después de este reclamo? porque por ahí uno se imagina que no debe ser fácil restablecer ¿no? Ese, esa relación diaria que, que tienen no, eh, la relación se va oye, yo por lo menos cuando fui el, el, ayer y nosotros vamos toda la semana y vamos a veces varias veces a la semana eh, La, los ánimos no estaban o sea, estaban mucho mejor o sea, se, se estaba recom porque tiene que ver también la, la recomposición de las relaciones tiene que ver con el diálogo si no hay diálogo, no hay, no hay posibilidad de recomposición y como te dijeron a vos, ya lo van llamando van hablando con ellos nosotros hablamos se va de a poquito supongo que no son cuestiones tan, tan complejas de solucionar digamos, las que están reclamando eh, son en la heladera a arreglar algunos inodoros que estaban rotos sí. y, y, y o sea no es tan complejo de solucionar el tema digamos eh, en la medida que vayan arreglando todo eso se va a ir solucionando la cuestión uh -huh. nosotros como como como te decía anteriormente lo que hacemos es ser eh, un nexo digamos entre ellos y, y, y los este, directivos de de, de, de la unidad para poder recomponer también, para ayudar a recomponer la, la relación. ¿Los directivos que le dijeron? ¿En los próximos días ya estará solucionado este tema? Sí, estaban arreglando. a mejorar esas condiciones? Claro, cuando fuimos nosotros ya estaban eh, soldando, había gente trabajando, digamos, en el pabellón, estaban eh, poniendo una nafe, no tenían la cocina, pero tenían habían puesto una anafes como para que ellos tengan... Algo para, para cocinar, este, para arreglar la comida, como digo, porque la comida se la brindan, pero ellos tienen su propia comida, entonces por ahí agregan, este, mejoran lo que les da el servicio. Está bien. Pedro, muchas gracias por atendernos y por conversar con nosotros en la mañana de Quermesa No, no. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, que tenga buen día, hasta luego. Pedro Suazo, titular de la Procuración Penitenciaria, conversando con nosotros acerca, bueno, de este tema, de este reclamo de los internos del pabellón 4 Bajo de la unidad penal en la ciudad de Santa Rosa, eh, que se dio prácticamente durante toda la semana. Eh, 36 minutos.